26 Junto al pozo se encontraban las ruinas de un viejo muro de piedra. Por la tarde del día siguiente, cuando volví de mi trabajo, desde lejos miré a mi pequeño príncipe sentado sobre el muro con las piernas colgando. Escuché que decía: ¿No lo recuerdas? decía. ¿No es exactamente en este lugar? Sin duda Otra voz le contestó, puesto que respondió. —¡Sí, sí, es el día, pero no es en este lugar! Seguí caminando hacia el muro. Continuaba sin mirar ni escuchar a nadie, pero el principito respondió nuevamente. —Verdad, podrás mirar dónde empiezan mis huellas en la arena. Solo tienes que esperarme allí. Voy a ir esta noche. Me encontraba a veinte metros del muro y seguía sin ver a nadie. Después de un silencio, el principito dijo. —Estás completamente segura de que no me harás sufrir demasiado tiempo. Tienes buen veneno. Con el corazón oprimido, me detuve, pero seguía sin entender nada. —¡Ahora, márchate! —ordenó el principito. —Deseo bajar. Bajé, entonces, mi mirada hacia el pie del muro y di un brinco. Allí se encontraba, levantada hacia el principito, una de esas víboras amarillas capaces de asesinar en treinta segundos. Corrí rápido al mismo tiempo que trataba de sacar mi revólver del bolsillo, pero, al escuchar el ruido que hice, la culebra, como un chorro de agua que se extingue, se deslizó con suavidad en la arena y con un ligero sonido metálico se escurrió entre las piedras sin darse prisa. Llegué justo a tiempo al muro para recibir en brazos a mi pequeño príncipe, lívido como la nieve. —¿Ahora conversas con las serpientes? ¿Qué historia es esta? Le di de beber y le humedecí las sienes. Aflojé su eterna bufanda de oro. En ese momento no sabía qué preguntarle. Me miró dignamente y con sus brazos me rodeó el cuello. Sentí que su corazón palpitaba como el de un ave que fallece cuando se le ha herido con la escopeta. El principito me dijo, «Me siento feliz de que hayas reparado el motor de tu avión. Así te podrás marchar a tu casa». «¿Pero cómo lo sabes?» «Justamente le iba a anunciar que, contra toda esperanza, tuve éxito en mi trabajo». No contestó a mi pregunta, pero agregó, yo también vuelvo a mi casa hoy. Después, con melancolía, dijo, es más difícil y está mucho más lejos. Entendía que algo asombroso estaba sucediendo. Como a un niño pequeño lo estreché entre mis brazos y, no obstante, parecía que se hundía verticalmente en un precipicio sin que yo pudiera impedirlo. Tenía la mirada tranquila, perdida en el horizonte. —Ya tengo tu cordero y su caja, y también tengo el bozal. El principito sonrió melancólico. Esperé un rato muy largo. Me di cuenta de que lentamente entraba en calor. —Pequeño hombre, has sentido mucho temor. —Es verdad, había sentido temor pero rió con dulzura. Más temor voy a sentir esta noche. De nuevo me sentí sobrecogido por la sensación de lo irremediable, y entendí que no aguantaría la idea de no escuchar más esa risa, que era como una fuente en el desierto para mí. Pequeño hombre, deseo seguir escuchando tu risa, pero él me dijo... Se cumplirá un año esta noche. Mi estrella se encontrará justamente encima del punto donde el año pasado caí. Hombrecito, ¿no es verdad que esta historia de la víbora, de la cita y de la estrella, solo es un mal sueño? Pero el principito no respondió a mi pregunta y me dijo. Lo que es importante no se puede ver. ¿Verdad? Es lo mismo que la flor. Si amas una flor que se encuentra en una estrella, resulta agradable mirar por la noche el cielo. La totalidad de las estrellas están floreadas. Es verdad. Es como el agua. La que me diste a beber era, a causa de la cuerda y la polea, como una música. ¿Lo recuerdas? Era muy buena. Es verdad. Contemplarás las estrellas durante la noche. La mía es demasiado pequeña para que te pueda decir dónde está. Es preferible así. Para ti mi estrella será una de tantas. Por eso te encantará mirarlas a todas. Todas van a ser tus amigas. Y ahora te haré un obsequio. Y de nuevo rió. ¡Ah, pequeño hombre, pequeño hombre! ¡Cuánto me gusta oírte reír! Precisamente ese será mi regalo. Va a ser como el agua. ¿Pero qué quieres decir? Las personas poseen estrellas que no son las mismas. Las estrellas son guías para los que viajan. Para otros, sólo son pequeñas luces. A otros, que son sabios, les crean inconvenientes. Eran oro para mi hombre de negocios, pero todas estas estrellas son silenciosas tú vas a tener estrellas como no las ha tenido nadie. —¿Pero qué quieres decir? —Cuando observes el cielo por la noche, como yo habitaré y reiré en una de ellas, entonces para ti será como si todas ellas rieran. —Tú vas a tener estrellas que saben reír. Y el principito rió otra vez. Y después que te hayas consolado, uno siempre se consuela. Te vas a sentir feliz de haberme conocido. Vas a ser mi amigo siempre. Tendrás muchos deseos de reír conmigo. Y en ocasiones vas a abrir tu ventana así, por puro placer. Y tus amigos se sorprenderán al verte reír contemplando el cielo. Entonces tú les vas a decir, sí, las estrellas me hacen reír siempre. Y pensarán que te volviste loco, y de esa manera yo te habré jugado una mala pasada. Y rió nuevamente. Será como si yo tuviese entregado, en vez de estrellas, un cúmulo de cascabelitos que saben reír. Y de nuevo rió. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? no vengas. No me voy a apartar de ti, va a parecer que me encuentro mal, como si fuera a fallecer, no importa, no vengas, no es necesario. No me voy a apartar de ti, si te he dicho eso, es por la culebra, es suficiente que te muerda, las culebras son muy malas, te pueden morder por puro placer. «No me voy a apartar de ti». Pero algo lo calmó. ¿Es verdad que las serpientes no poseen veneno para morder una segunda vez? Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se marchó sin hacer ruido. Cuando conseguí alcanzarlo, andaba decidido, con paso veloz. Solo me dijo, «¡Ah, te encuentras ahí!». Y, demostrando su inquietud, me cogió de la mano. —Hiciste muy mal. Sufrirás mucho. Dará la impresión de que estoy muerto, y no será cierto. No pronuncié ni una sola palabra. —Entiendes, está demasiado lejos. No puedo trasladar mi cuerpo ahí. Es muy pesado. Yo guardaba silencio pero será igual que una vieja y abandonada corteza. Las viejas cortezas no están afligidas. Yo guardaba silencio. Se atemorizó un poco, pero todavía hizo un esfuerzo. ¿Sabes? Será muy agradable. Yo también observaré las estrellas. Todas las estrellas me darán agua para beber. Todas las estrellas serán pozos, con una oxidada polea. Yo callaba. Será verdaderamente entretenido. Tendré quinientos millones de fuentes. Tú tendrás quinientos millones de cascabeles. El principito también guardó silencio, porque estaba llorando. Es en ese lugar. Déjame marchar solo. Y tomó asiento porque tenía mucho miedo. Y dijo, ¿sabes, mi flor, yo soy responsable de ella, y es tan frágil y tan inocente, para protegerse del mundo, únicamente tiene cuatro espinas. Ya no podía mantenerme de pie, por eso me senté. El principito dijo, muy bien, eso es todo, nada más. Todavía dudó un instante, finalmente se puso en pie y dio un paso. Yo estaba paralizado, no podía moverme. Únicamente un destello amarillo resplandeció junto a su tobillo. Se quedó inmóvil un momento. No gritó. Cayó con suavidad como cae un árbol. Debido a la arena, no hizo ningún ruido.